Para quienes escuchan en el dial. Así que después de lo de recién nos vamos a fumar algo. A Yelén Vitale, buen día. <risa> buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Acá estamos bien, deseosos de, de hablar de cannabis. que es lo que superhéroe, El super, superhéroe no, pero el, el prócer del cannabis vas a plantear. Claro, aparte es el primer prócer, digamos. Sí, acá primero... tengo. En, en el estudio tenemos un, una de las, de las ilustraciones alrededor que tengo es un billete con el señor acá, pero te lo dejo a vos, claro, dale vos. exacto, sí, sí, sí. Bueno, este, la prohibición no solo se ha encargado de, de demonizar a la planta, sino también de ocultar todos los conocimientos que se tenía previo a la prohibición. Uh -huh. Y uno de ellos es lo de Belgrano, porque... Manuel Belgrano. En el mil... Sí, Manuel Belgrano. En el 1794, más o menos, <coughs> disculpame, No tengo el coronavirus, ¿eh? es solamente una tos. Bueno. <ríe> este, en el 1794 a Belgrano lo nombra el secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Y en el 1797 escribe un libro que se llama Utilidades. Eh, ay, espera, no me acuerdo bien el nombre, pero es Utilidades que servirán a la provincia y a la península sobre el cultivo de lino y de cáñamo. Uh -huh. Es un manual de unas 11 páginas más o menos, donde Belgrano relata posibles fechas de, de siembra, de cosecha, cuidados de la planta, eh, esto de que la semilla vieja no germina, o sea que tiene que tener menos de dos años. <coughs> que todo esto lo que relata coincide con los conocimientos que se tiene hoy en día. O sea que lo que estaba planteando Belgrano en aquel momento era la pura verdad, digamos. Este, habla con, con el consulado, o sea, con España, con, con los reyes de España para que en la Argentina se pueda comenzar a cultivar cáñamo y exportarlo a España. Este, básicamente, o sea, todo lo que él aprende sobre el cultivo lo aprende cuando estaba estudiando en España y cuando vuelve a Buenos Aires <coughs> eh, quiere hacer lo mismo que, que vio en Europa, quiere que el país cultive, porque considera que la planta puede sacar, este, puede sacar de la miseria a la gente. Incluso plantea algo reinteresante, porque plantea que eh, las mujeres deberían cultivar cannabis para salir de la prostitución. Eh, las, digamos, tiene muy en cuenta esto de que el cuerpo de la mujer está expuesto a la prostitución, eh, a la desnudez, al uh -huh. hambre, y propone esto de... Este, de que las mujeres y, y los infelices, así es como lo plantean en el libro, en, en, en el manual, sí. este, que salgan de la pobreza con el cultivo de cáñamo. Pero bueno, no tuvo mucha suerte porque España empezó a, a darle la espalda, a trabarle todos los proyectos que tenía Belgrano. Incluso él, para aprender muchos más sobre la planta, se contacta con Manuel de Salas, de Chile, que le manda semillas y empieza a hacer unos experimentos sobre cultivo. Pero bueno, al fin y al cabo, o sea, no pudo lograrlo lo que quería porque España le da la espalda, digamos, porque olfateaba que Argentina podía lograr determinada autonomía a partir del cultivo, este, podía ser económicamente autónoma, y bueno, le da la espalda y no lo logra, digamos. Pero bueno, después de eso, muchos años después, entre 1950 y 1977, eh, se hacen cultivos de, de cáñamo, sobre todo en lo que es eh, Luján, en Jauregui, en Buenos Aires, que está la linera bonairense, que estuvo entre estos años, y la dictadura pensaba que eran plantas de marihuana psicoactiva, recordemos que el cáñamo no es una planta psicoactiva, sino que tiene muy bajo contenido de THC, entonces la dictadura lo que hace es este, quemarle los cultivos de cáñamo a la linera bonairense, Y detiene también al gerente de, de la empresa, lo lleva detenido, se lo lleva en preso y bueno, después este, supongo yo que lo han liberado, ¿no? Pero esta es un poquito la historia de, de Belgrano, del primer prócer canábico, la primera persona que escribe sobre cannabis en, la, en lo que es el territorio argentino hoy en día. Buenísimo. Eh, ¿Recordá cómo es para quien quiera eh, googlear o buscar de alguna manera el, el texto más o menos completo de... Mira, el texto completo en Internet no está. Lo ajá. que hay es un resumen, que yo después se lo voy a preguntar, este, todo esto lo explica muy bien Fernando Soriano, que es un periodista que escribe en Infobay y está en C5N sí. también. Sí, sí. Y lo hemos traído en el 2016-2017, claro. lo hemos traído allá a la usina. En, este, todo esto, lo que yo estoy diciendo, él lo escribe en el libro Marihuana, que se llama De Manuel Belgrano, Las copas sí. sí. Yo sí, supongo sí. que esos escritos estarán O en el Archivo Histórico o en la Biblioteca Nacional. No lo sé, yo lo que encontré en internet este, es utilidades que resultaran a la provincia y a la península sobre el cultivo de lino y de cáñamo. Ese es el título. Eh, por lo que se conoce, Belgrano escribió más o menos unas 13 memorias y solamente se tiene conocimiento de 5. Y una de ellas es esta. Muy bien. Bien, Ayerén. Linda, apunta para quienes quieran seguir con esto. Gracias. Sí, es hermoso. Bueno, y aparte es algo que no, la verdad, súper desconocido. Sí, sí, no tiene seguro la difusión por algo, será, que, que uno supone sí, que merece. Sí. Aparte esta mirada casi vanguardista, hay que decir hoy. de. Sí, de, no, no, es de... tremendo, la, la verdad. Sí, es 1797, estamos hablando hace muchísimos años. Es muy interesante. Gracias a Yelén hasta el viernes. De nada, nos vemos. A Yelén Vitale todos los viernes nos trae una columnita donde hace algún repaso relacionado con... El cannabis, la cultura canábica.